Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Gentes, teman a su Señor, quien los creó a partir de un solo ser, Adán, y creó de él a su pareja. E hizo que de ambos surgieran y se diseminaran por la tierra multitudes de hombres y mujeres. Y teman a Allah, en cuyo nombre se reclaman mutuamente sus derechos y mantengan los lazos familiares Ciertamente Alá los observa en todo momento y cuando alcancen la madurez suficiente den a los huérfanos sus bienes que ustedes custodian y no sustituyan lo malo que ustedes tienen por lo bueno que ellos poseen y no consuman sus riquezas añadiéndolas a las de ustedes, apropiándose de ellas injustamente. En verdad, ello es un grave pecado. Y si temen no tratar con justicia a las huérfanas que tienen bajo su tutela, en lo referente a no concederles un máger apropiado en caso de querer casarse con ellas, no las desposen. Cásense entonces con otras mujeres lícitas que sean de su agrado, ya sean 2 3 o 4 como máximo pero si temen no ser justos con todas ellas por igual cádense solamente con una o recurran a sus esclavas eso es lo más apropiado para evitar caer en la injusticia y entreguen de buen grado a las mujeres que vayan a desposar su debido maher mas si ellas renuncian libremente a una parte de dicho maher Tómenla y disfrútenla sin nada que temer, y no den los bienes que Alá les ha otorgado para su subsistencia a quienes no hacen buen uso de la razón, ya sea porque despilfarran o por alguna incapacidad mental que padezcan y estén bajo su tutela. Pero aliméntenlos, y vístanlos con parte de sus bienes, y háblenles con gentileza. Y observen de cerca a los huérfanos para comprobar su nivel de madurez mental, y hasta que alcancen la edad de casarse si entonces ven que son lo suficientemente maduros en el entendimiento de la religión y en su capacidad para administrar su dinero denles sus bienes que ustedes custodiaban no los consuman injustamente y con rapidez antes de que crezcan para evitar tener que entregárselos llegada la edad quien sea rico que se abstenga de tomar nada de esos bienes que custodia y quien sea pobre que tome solo para él lo justo y razonable y cuando entreguen a los huérfanos sus bienes háganlo delante de testigos y alá basta para llevar la cuenta de todo tanto a los hombres como a las mujeres les corresponde en herencia una parte de lo que dejen sus padres y sus parientes cercanos ya sea mucho o poco es una parte prescrita por Allah y si también están presentes en la repartición de la herencia otros parientes que no tienen derecho a heredar huérfanos y pobres denles algo de ella antes de repartirla y háblenles con amabilidad y que los tutores de los huérfanos se preocupen por ellos del mismo modo que lo harían por sus propios hijos si estos fueran pequeños y quedasen huérfanos que teman a Alá y les hablen con buenas palabras. Quienes consuman injustamente los bienes de los huérfanos, estarán consumiendo fuego que arderá en sus entrañas. Y el día de la resurrección, arderán en un fuego abrasador. Esto es lo que Alá les ordena con relación a la herencia que deben recibir sus hijos. El hijo varón recibirá el doble de lo que reciba una hija en el caso de haber hijos e hijas si el difunto solo tuviese hijas dos o más estas recibirán 2/3 de la herencia repartidos entre ellas a partes iguales si tuviera solo una hija a ella le correspondería la mitad de la herencia los padres recibirán cada uno 1/6 un de la herencia en caso de que el difunto dejase algún hijo varón o mujer si no dejase ninguno los padres heredarían todo de modo que la madre recibiría un tercio y el padre el resto si el difunto tuviera algún hermano o hermana la madre recibiría un sexto y el padre el resto mientras que los hermanos no heredarían nada Esta distribución debe realizarse tras el pago de las deudas y el cumplimiento del testamento que el difunto haya podido dejar escrito. Ustedes no saben quiénes pueden beneficiarlos más en esta vida y en la otra, si sus padres o sus hijos para dejar a unos más herencia que a otros. Esto es lo que Alá les ordena en cuanto a la distribución de la herencia. En verdad, Alá es omnisciente y sabio. Y a ustedes les corresponde la mitad de la herencia que dejen sus esposas si no tienen hijos. En caso de tenerlos, recibirán la cuarta parte de lo que dejen, una vez saldadas las deudas y cumplidos los testamentos que haya podido dejar escritos. Y a ellas les corresponde la cuarta parte de lo que dejen si no tienen hijos. En caso de tenerlos, ellas recibirán la octava parte de lo que dejen. Una vez saldadas las deudas y cumplidos los testamentos que hayan podido dejar escritos. Si el difunto o la difunta no dejase ni hijos ni padres, pero dejase un hermano o una hermana de madre, cada uno recibirá una sexta parte. Si los hermanos o hermanas fueran más de 2, se repartirían entre ellos la tercera parte de la herencia. Una vez saldadas las deudas y cumplido el testamento que hubiera podido dejar escrito el difunto, de manera que nadie salga perjudicado. Esto es un mandato de Allah, y Allah es omnisciente y tolerante. Estas son leyes de Allah. Quien obedezca a Allah y a su mensajero, entrará en jardines por los cuales corren ríos y allí vivirán eternamente. Y ese es el gran triunfo. Mas quien desobedezca a Ala y a su mensajero y quebrante las leyes que él ha dictaminado, entrará al fuego, donde permanecerá eternamente y recibirá un castigo humillante. Tomen el testimonio de 4 hombres para aquellas de sus mujeres que cometan fornicación o adulterio. Si testifican en su contra, reclusiónlas en sus casas de por vida o hasta que Alá les procure una salida u otra sanción. Y para aquellos dos de entre ustedes que realicen el mismo pecado, castíguenlos, pero si se arrepienten y se enmiendan, déjenlos. Ciertamente, Alá es indulgente y misericordioso. Alá acepta el arrepentimiento de quienes sobran mal por ignorancia y se arrepienten poco después y los perdona. Y Alá acepta es omnisciente y sabio pero no perdona a quienes persisten en obrar mal por rebeldía hasta que se aproxima el momento de su muerte y se arrepienten cuando ya es demasiado tarde ni tampoco a quienes mueren rechazando la verdad hemos preparado para ellos un doloroso castigo oh creyentes no les está permitido heredar a las mujeres contra su voluntad como hacían antes del islam Ni deben tratarlas con dureza para que les den parte del máger que les dieron a cambio de concederles el divorcio, a menos que hayan cometido adulterio, pues en este caso sí pueden presionarlas para que les den el máger que les concedieron cuando las desposaron. Y trátenlas bien. Y si las detestan, sean pacientes, pues puede que detesten algo en lo que Alá ha depositado mucho bien. Y si quieres reemplazar a una esposa por otra divorciando a la primera, y le diste a esta una gran suma de dinero como mahar, no tomes nada de lo que le entregaste. Lo tomarías sabiendo que cometes una injusticia y un claro pecado? ¿Y cómo podrían tomar algo de sus esposas tras haber estado íntimamente unidos y después de que ellas hubiesen recibido de su parte una firme promesa de que las tratarían bien o las dejarían libres de buena manera y no desposen a las mujeres que tuvieron sus padres salvo si lo hicieron en el pasado pues están perdonados por ello ciertamente eso es una indecencia una ofensa y una mala costumbre se les prohíben en matrimonio sus madres sus hijas sus hermanas, sus tías paternas y maternas, sus sobrinas por parte de hermano o hermana, sus madres y hermanas de leche, las madres de sus esposas y las hijas de sus esposas que estén bajo su cuidado, así como las que no lo estén, si han consumado el matrimonio con sus esposas. Pero si aún no lo han consumado, no cometen ningún pecado si se casan con sus hijas. También les están prohibidas en matrimonio las esposas de sus hijos biológicos y casarse con dos hermanas a la vez, salvo si lo hicieron en el pasado en la época previa al Islam. Ciertamente, Alá es indulgente y misericordioso. Y se les prohíben también las mujeres casadas, excepto las cautivas de guerra a través de un nuevo contrato. Esto es un mandato de Alá se les permiten el resto de las mujeres si les entregan unos bienes como maher con la intención de casarse con ellas no para mantener con ellas relaciones ilícitas y ya que van a gozar de ellas en matrimonio entréguenles el maher que les ha sido ordenado por Allah no cometen ninguna falta si ambos acuerdan una cantidad distinta después de la estipulada ya sea esta mayor o bien la mujer renuncia a una parte En verdad, Alá es omnisciente y sabio. Y aquel de ustedes que no disponga de medios para casarse con mujeres creyentes libres, que se case con jóvenes creyentes de entre sus esclavas. Alá conoce perfectamente su fe. Provienen los unos de los otros y son iguales ante Alá en la religión. Y cásense con el permiso de sus amos y denle su máger como es debido y que sean decentes no promiscuas ni de las que toman amantes y si después de casarse cometen adulterio recibirán la mitad del castigo que les corresponde a las mujeres libres esto es para aquellos de ustedes que temen caer en la fornicación si no se casan pero es mejor para ustedes ser pacientes hasta que dispongan de los medios para casarse con mujeres libres y alá Alá es indulgente y misericordioso. Alá quiere aclararles lo que es lícito y lo que no. Quiere guiarlos hacia el camino de aquellos profetas y hombres virtuosos que los precedieron. Y quiere perdonarlos. Y Alá es omnisciente y sabio. Y Alá quiere perdonarlos. Mientras que quienes siguen sus pasiones quieren que se desvíen por completo del camino recto. Alá quiere perdonarlos quiere que les resulten fáciles los mandatos de su religión, pues el hombre ha sido creado débil. Oh creyentes, no se apropien de los bienes ajenos de manera ilegal, mas sí pueden comerciar entre ustedes de mutuo acuerdo. Y no se maten a ustedes mismos, ni se maten los unos a los otros causando su propia destrucción. Ciertamente, Alá es misericordioso con ustedes. Y a quien lo haga cometiendo así una transgresión y una injusticia, lo introduciremos en el fuego. Y ello es fácil para Alá. Si evitan los pecados graves que se les han prohibido, borraremos sus faltas y los admitiremos en un lugar honorable, el paraíso. Y que no anhelen lo que Alá ha concedido a unos favoreciéndolos más que a otros. Los hombres tendrán la recompensa que sus obras merezcan. Y las mujeres también obtendrán la recompensa que sus acciones merezcan. Y pídanle a Alá de su favor. Ciertamente, Alá tiene conocimiento sobre todas las cosas. Y a todos hemos designado herederos de los bienes que dejan los padres y los parientes cercanos. Y den su debida parte a aquellos con quienes establecieron un pacto de hermandad. En verdad, Alá merece es testigo de todas las cosas Los hombres son los responsables de proteger, guiar y velar por las necesidades de las mujeres, porque Allah ha favorecido al hombre por encima de la mujer para algunas actividades. Y porque ellos las mantienen con sus bienes. Consecuentemente, las mujeres virtuosas deben ser obedientes y deben proteger su honor y las propiedades del marido en la ausencia de este como Allah les ha ordenado. Y a aquellas de quienes temen rebeldía y mala conducta, porque se muestran arrogantes y no respetan a sus maridos cuando ellos no han cometido ninguna falta contra ellas, amonéstenlas primero. No compartan el hecho con ellas si la medida anterior no las hace desistir, y tomen medidas físicas como última opción y sin buscar lastimarlas. Pero si los obedecen, No tomen medidas contra ellas. En verdad, Alá es excelso y grande, y tomará represalias contra ustedes si las tratan injustamente. Y si temen que los esposos se separen, designen un árbitro de la familia de él y otro de la familia de ella, para que medien intentando buscar una solución. Si ambos quieren la reconciliación, Alá la facilitará. Ciertamente, Ala tiene conocimiento de todas las cosas y está informado de todo. Y adoren solamente a Ala y traten bien a sus padres, a sus parientes, a los huérfanos, a los pobres, a los vecinos que sean sus familiares y a los que no lo sean, a los compañeros de viaje, a los viajeros y a los esclavos. En verdad, Ala no ama a los presuntuosos y arrogantes. Y tampoco ama a quienes son avaros. Ordenan a los hombres la tacañería y ocultan los favores que Alá les ha concedido. Y hemos preparado para quienes rechacen la verdad un castigo humillante. Y tampoco ama a quienes dan caridad para que la gente los vea y los elogie, mientras que no creen ni en Alá ni en el día de la resurrección. Y quien tome al demonio por compañero, qué pésimo compañero tiene. ¿Qué daño les haría creer en Alá y en el día de la resurrección y dar en caridad de lo que Alá les ha proveído? Y Alá conoce bien quiénes son. Ciertamente, Alá no es injusto con nadie en lo más mínimo. Y multiplicará cualquier buena acción y la retribuirá con una gran recompensa de su parte, el paraíso. ¿Y cuál será el estado de quienes rechazan la verdad? cuando hagamos comparecer a un testigo de cada comunidad y hagamos que comparezcas tú oh Muhammad como testigo contra ellos ese día quienes no hayan creído y hayan desobedecido al mensajero desearán que se los trague la tierra mas no podrán ocultarle a alá nada de lo que hicieron oh creyentes no recen en estado de embriaguez sino que háganlo cuando sepan lo que dicen. Ni vayan a las mezquitas en estado de impureza sexual hasta que se purifiquen con un baño completo, a menos que pasen por ellas solo para salir por otra puerta y no permanezcan en ellas. Y si estuvieran enfermos o de viaje, o viniese alguno de ustedes de hacer sus necesidades, o hubiesen tenido contacto sexual con sus mujeres y no encontrasen agua, Purifíquense con tierra limpia y pura, sacudiendo en ellas las manos y eliminando el exceso de tierra, pasando las manos por los rostros y frotándoselas a continuación. Ciertamente, Alá es benévolo e indulgente. ¿No has reparado, oh Muhammad, en cómo aquellos a quienes entregamos parte de las escrituras, la Torá, cambian el camino recto por el extravío y quieren que se desvíen de él? la conoce perfectamente a sus enemigos y él les basta como protector y auxiliador. Hay judíos que tergiversan las palabras reveladas en la Torá, sacándolas de su contexto y dicen al mensajero Muhammad: Te oímos, mientras que después dicen entre ellos: Y desobedecemos. Y le dicen: Óyenos. Y cuando se quedan a solas dicen, Ojalá no oigas nada y reina. Juegan con las palabras para burlarse de la religión. Y si dijeran, Oímos y obedecemos, óyenos y concédenos tiempo o un respiro, sería mucho mejor para ellos y más correcto. Pero Alá los ha expulsado de su misericordia debido a su rechazo a la verdad pues no creen salvo unos pocos ustedes judíos y cristianos que han recibido las escrituras crean en lo que hemos revelado a Muhammad y que confirma lo que ya tenían la Torá y el Evangelio antes de que borremos las facciones de sus rostros y los volvamos hacia atrás o los expulsemos de nuestra misericordia castigándolos como hicimos con los judíos que profanaron la ley del sábado y la sentencia de Alá siempre se ejecuta Allah no perdona que se adoren a otros fuera de él a menos que se arrepientan y abandonen la idolatría pero perdona cualquier otro pecado a quien quiere y a quien adore a otros fuera de Allah estará cometiendo un gravísimo pecado no has reparado oh Muhammad en quienes se elogian a sí mismos creyéndose los más virtuosos y puros mas Allah es quien enaltece y purifica a quien quiere por su virtud y nadie será tratado con injusticia en lo más mínimo mira cómo inventan mentiras contra la y eso basta como claro pecado acaso no has reparado en cómo aquellos a quienes concedimos parte de las escrituras la torá creen en la brujería y la falsedad mientras que dicen acerca de quienes rechazan la verdad que están mejor guiados que los creyentes. Esos son aquellos a los que Alá ha expulsado de su misericordia. Y no encontrarás a nadie que pueda auxiliar a quien Alá prive de ella. ¿O acaso poseen una parte del dominio de Alá? Y aunque así fuera, no darían a los hombres lo más mínimo. ¿O es que envidian a la gente por los favores que Alá les ha otorgado? y ciertamente concedimos a los descendientes de la familia de Abraham la revelación y la sabiduría así como un gran reino y entre ellos hay quienes creen en Muhammad y quienes lo rechazan apartándose de él y a estos últimos el infierno bastará para quemarlos en verdad quienes rechacen nuestra revelación y las pruebas que hemos enviado entrarán en el fuego Cada vez que se les abrase completamente la piel, la sustituiremos por otra nueva para que vuelvan a sufrir el castigo. Ciertamente, Alá es poderoso y sabio. Y quienes crean y obren rectamente, entrarán en jardines por los cuales corren ríos y allí vivirán eternamente. Tendrán esposas purificadas y serán admitidos en una plácida sombra que se extenderá en el paraíso. Allah les ordena devolver a sus dueños lo que les hayan confiado y que cuando juzguen a los hombres, lo hagan con equidad. Qué bueno es aquello a lo que Alá los exhorta. Ciertamente, Alá todo lo oye y todo lo ve. Oh creyentes, obedezcan a Alá, al mensajero y a quienes tengan autoridad sobre ustedes, siempre y cuando no se opongan a los mandatos de Alá. Y si discrepan en algo, remítanlo a Alá y a su mensajero. Si de verdad creen en él y en el día de la resurrección. Esto es lo mejor para ustedes y la solución más correcta al final. No has reparado, oh Muhammad, en aquellos hipócritas que dicen creer en lo que te ha sido revelado, el Corán, y en lo que fue revelado con anterioridad a ti? Sin embargo, quieren recurrir a la falsedad para juzgar entre ellos cuando se les había ordenado rechazarla y el demonio quiere desviarlos lejos de la verdad y si se les dice aproxímense a lo que Adal les ha revelado y sigan al mensajero ves cómo los hipócritas se apartan de ti con aversión qué harán cuando les ocurra una desgracia como consecuencia de su rechazo a la verdad y de las acciones que ellos mismos han cometido Entonces vendrán a ti jurando por Alá, que sólo pretendían el bien y la concordia, cuando recurrieron a otros para que juzgaran sobre sus asuntos en vez de acudir a ti, oh Muhammad. Alá conoce bien qué es lo que encierran sus corazones. Así que déjalos, no los castigues. Exhórtalos y háblales con palabras que los conmuevan. Y no hemos enviado a ningún mensajero que salvo para ser obedecido con el permiso de Allah y si hubiesen acudido a ti después de haber sido injustos consigo mismos y hubiesen pedido perdón a Allah y tú Muhammad hubieses pedido perdón por ellos habrían hallado que Allah acepta siempre el arrepentimiento y que es misericordioso por tu señor que no creerán de verdad hasta que acudan a ti para que dictamines sobre sus discrepancias y acepten tu decisión sin reticencia alguna y se sometan a ella. Y si les hubiésemos ordenado a dichos hipócritas que se matasen entre ellos de manera que los inocentes matasen a los culpables o que abanorasen sus hogares, no lo habrían hecho, salvo unos pocos. Y si hubiesen cumplido lo que se les ordenaba, habría sido mejor para ellos y habrían fortalecido su fe. Les habríamos otorgado una gran recompensa de nuestra parte y los habríamos guiado hacia el camino recto. Y quienes obedezcan a Alá y a su mensajero estarán en el paraíso en compañía de los profetas, los sinceros, los mártires y los virtuosos, a quienes Alá ha agraciado. ¡Y qué excelente compañía! Tal es el favor de Alá. Y Allah basta como conocedor de quienes merecen su recompensa. Oh creyentes, tomen precauciones contra sus enemigos y salgan a su encuentro en grupos sucesivos o todos juntos. Y hay quien se queda rezagado de entre ustedes para no luchar. Si les sobreviene una desgracia, dicen: "Allah me ha graciaado al hacer que no estuviera presente entre ellos". Pero si reciben un favor de Allah, dirán con toda seguridad como si nunca hubiese existido entre ustedes y el afecto alguno y no lo uniese a ustedes el vínculo de la religión y buscase solamente los bienes terrenales ojalá hubier estado con ellos para haber obtenido una magnífica parte del botín que combatan pues por la causa de Alá quienes estén dispuestos a entregar esta vida a cambio de la otra y concederemos una gran recompensa tanto a quienes mueran combatiendo por nuestra causa como a quienes resulten vencedores ¿y qué les impide luchar por la causa de Alá y por aquellos hombres, mujeres y niños débiles y oprimidos que suplican? Señor, sácanos de esta ciudad de opresores e incrédulos y envíanos de tu parte a quien nos proteja y auxilie. Quienes creen con sinceridad luchan por la causa de Alá, mas quienes rechazan la verdad luchan por la causa del demonio, obedeciéndolo para sembrar la corrupción en la tierra. Combatan, pues, a los aliados del demonio. Ciertamente, la estratagema de éste es débil. No has reparado, oh Muhammad, en aquellos a quienes se les dijo que se abstuvieran de luchar, cuando estaban deseosos de hacerlo, que cumplieran con el salat y que entregaran el hazaque, Mas ahora que se les prescribe luchar, un grupo de ellos temen a los hombres como debe temerse a Alá o incluso más. Y dicen: Señor, ¿por qué nos has prescrito el combate? ¿Por qué no lo aplazas para más tarde? Diles: El disfrute de esta vida es temporal, pero la otra es mucho mejor para quienes temen a Alá y no serán tratados con injusticia en lo más mínimo. La muerte los alcanzará dondequiera que se encuentren, aunque se hallen en una elevada torre fuertemente edificada. Y si les sucede algo bueno, los hipócritas dicen: "Esto proviene de Alá". Pero si les sucede algo malo, dicen: "Es debido a ti, Muhammad". Diles: "Todo proviene de Alá". ¿Qué les pasa a esas gentes que apenas comprenden lo que se les dice? Todo lo bueno que te sucede a ti, hombre, proviene de la gracia de Allah, y todo lo malo procede de tus pecados. Y te hemos enviado, oh Muhammad, a los hombres en calidad de mensajero, y Allah basta como testigo. Quien obedece al mensajero, está obedeciendo a Allah. Pero no eres el responsable, oh Muhammad, de quienes se desentienden y desobedecen. Pues no te hemos enviado a ellos como guardián, sino para transmitirles el mensaje. Y los hipócritas dicen que te obedecen, pero cuando se alejan de ti, un grupo de ellos pasa la noche planeando algo distinto a lo que les has dicho. Y Allah registra lo que maquinan por la noche. Aléjate de ellos y no los temas, y encomiéndate a Allah y Allah basta para ocuparse de todos los asuntos de su creación ¿Acaso no meditan sobre el Corán Si no proviniera de Allah hallarían en él numerosas contradicciones Y si llega a sus oídos una noticia que puede afectar a la seguridad pública o puede provocar el miedo la difunden mientras que si la remitieran al mensajero de Allah y a quien estuvieran autoridad sobre ellos sabrían de su significancia quienes de entre ellos están más capacitados para investigarla y si no fuera por el favor y la misericordia de Allah sobre ustedes habrían seguido al demonio excepto unos pocos combate pues por la causa de Allah oh Muhammad solo eres responsable de ti mismo y alienta a los creyentes para que luchen contigo puede que Allah y alienta a los creyentes frena la violencia de quienes rechazan la verdad y Allah es mucho más poderoso y su castigo más severo quien interceda por una buena causa obtendrá su parte de recompensa por dicha intercesión y quien interceda por una mala causa cargará con parte del pecado resultante de esta y Allah observa todas las cosas y tiene poder sobre todas ellas y si los saludan respondan con un saludo mejor o al menos respondan al saludo en verdad alá tiene en cuenta todas las cosas alá no hay nada ni nadie con derecho a ser adorado excepto él ciertamente los reunirá a todos el día sobre el cual no hay duda el día de la resurrección y quiénes más verás que alá oh creyentes ¿Por qué están divididos en dos grupos con respecto a los hipócritas? Alá ha hecho que regresen a la incredulidad por lo que han cometido, por desafiar y desobedecer al profeta. ¿Es que quieren guiar a quien Alá ha extraviado por rechazar la verdad? Y no podrás guiar a quien Alá ha desviado del camino. Los hipócritas desean que renieguen de su creencia, como ellos mismos han hecho, para que sean como ellos. No los tomen pues por aliados y protectores hasta que emigren sinceramente por la causa de Allah. Pero si no lo hacen y se vuelven abiertamente hostiles, aprésenlos y ajusticienlos allí donde los encuentren. Y no tomen de entre ellos ni protectores ni auxiliadores. Pero no luchen contra quienes se alíen con gentes con las que ustedes mantienen un acuerdo de paz o contra quienes lleguen a ustedes con el corazón apesumbrado por tener que luchar contra ustedes o contra su propia gente. Si Adán hubiera querido, les habría dado poder sobre ustedes y los habrían combatido. Mas si se mantienen al margen, no los combaten y les proponen la paz, entonces Adán no permite que tomen acciones contra ellos. Encontrarán a otros que deseen gozar de seguridad entre ustedes haciéndose pasar por creyentes, y entre los suyos, adorando lo que ellos adoran. Cada vez que son puestos a prueba, se hunden más en la incredulidad. Mas, si no se mantienen al margen, ni les proponen la paz, ni dejan de combatirlos, aprécenlos y ajustícienlos allí, donde los encuentren. Contra estos, sí que les hemos concedido una clara autorización para combatirlos. Un creyente, un creyente, un creyente, un creyente, no debe matar a otro creyente a menos que sea por error y quien mate a un creyente por error deberá liberar a un esclavo creyente y entregar una compensación económica a la familia del fallecido a menos que esta renuncie a ella si el fallecido fuera creyente pero de un pueblo enemigo quien lo mató por error deberá liberar a un esclavo creyente pero no pagará compensación alguna Si el fallecido perteneciera a un pueblo con quienes mantienen un pacto, quien lo mató deberá entregar una compensación económica a la familia del fallecido y liberar a un esclavo creyente. Y quien no disponga de medios para ello, deberá ayunar 2 meses consecutivos para obtener el perdón de Allah. Y Allah es omnisciente y sabio. Pero quien mate a un creyente de manera deliberada y no se arrepienta, vendrá como retribución el infierno donde permanecerá eternamente y caerá sobre él la ira de Allah y será expulsado de su misericordia y Allah habrá preparado para él un terrible castigo oh creyentes si salen a combatir por la causa de Allah asegúrense de la verdad y no digan a quien les brinda el saludo de paz del Islam que no es creyente para conseguir bienes terrenales parte del botín si luchan y vencen en verdad junto a Alá hay muchos más beneficios y botines ustedes también fueron incrédulos como ellos con anterioridad pero Alá los agració con la fe así que cerciónense antes de combatir contra un creyente ciertamente Alá está bien informado de lo que hacen Los creyentes que permanezcan en sus hogares y no salgan a combatir por la causa de Allah, salvo quienes sufren un impedimento físico y están excusados como el enfermo, el ciego y el cojo, no pueden compararse con quienes luchan por su causa con sus bienes y sus vidas. Allah ha favorecido a estos últimos y los ha ensalzado por encima de quienes permanecen en sus hogares, y a todos les ha prometido el paraíso. Pero Allah ha favorecido a quienes combaten por encima de quienes se quedan en sus hogares concediéndoles una gran recompensa disfrutarán de elevados rangos que Alá les concederá y recibirán su perdón y su misericordia y Alá es indulgente y misericordioso cuando los ángeles tomen las almas de quienes hayan sido injustos consigo mismos por no haber emigrado con los creyentes Y haber permanecido con quienes rechazaban la verdad les dirán. ¿Qué les sucedió? ¿Por qué no apoyaron la causa de Allah? Responderán: Estábamos oprimidos en la tierra y no podíamos practicar la religión. Los ángeles les dirán: ¿No era la tierra de Allah lo suficientemente vasta como para que pudieran emigrar? Mas morarán en el infierno. Y qué pésimo destino, con la excepción de los realmente débiles de entre los hombres, mujeres y niños que no encontraron la manera de emigrar. A estos, Alá los perdonará, y Alá es benévolo e indulgente. Y quien emigre por la causa de Alá, encontrará por la tierra muchos lugares donde resguardarse y sustento en abundancia. Y a quien abandone su hogar Para emigrar por la causa de Allah y de su mensajero, y lo alcance la muerte, su recompensa correrá a cargo de Allah. Y Allah es indulgente y misericordioso. Y no cometen ningún pecado, si cuando se encuentran de viaje, acortan sus rezos ante el temor de que los ataquen quienes rechazan la verdad. Quienes niegan la verdad son ciertamente sus enemigos declarados y cuando estés entre los creyentes oh Muhammad y los dirijas en el salat y temas una acción por parte del enemigo que un grupo de los creyentes reza contigo llevando sus armas y que el resto armado se sitúe detrás de ustedes y de cara al enemigo cuando finalicen las postraciones que quienes hayan rezado se sitúen detrás y rezen contigo quienes aún no lo han hecho tomando precauciones y portando sus armas. Quienes rechazan la verdad, quisieran que descuidaran sus armas y sus enseres para lanzarse sobre ustedes en un solo ataque. No cometen ninguna falta, si deponen sus armas debido a la lluvia o alguna enfermedad. Pero tomen precauciones. Ciertamente, no. Allah ha preparado un castigo humillante a quienes rechazan la verdad. Y una vez finalizado el salat, glorifiquen a Allah de pie, sentados o recostados. Pero cuando estén a salvo, recen a Allah como les ha ordenado, con devoción y recogimiento y respetando todas las obligaciones. En verdad, los rezos han sido prescritos a unas horas determinadas. Y no flaqueen en la persecución del enemigo. Si sufren desgracias, ellos también las sufren como ustedes. Pero ustedes anhelan de Alá lo que ellos no anhelan, el paraíso. Y Alá es omnisciente y sabio. Te hemos revelado el libro el Corán con la verdad, oh Muhammad, para que juzgues entre los hombres según lo que Alá te ha enseñado y no defiendas a quienes se traicionan a sí mismos ocultando la verdad y mintiendo sobre ella y pide perdón a Allah en todas las situaciones ciertamente Allah es indulgente y misericordioso y no defiendas a quienes se traicionan a sí mismos Allah no ama al traidor pecador los hipócritas ocultan a los hombres sus malas acciones pero no pueden ocultárselas a Allah pues él está con ellos a través de su conocimiento cuando conspiran por la noche con palabras que no son de su agrado y el conocimiento de alá abarca todo lo que hacen algunos de ustedes los defendieron en esta vida pero quién los defenderá ante alá el día de la resurrección quién los protegerá quien obre mal o sea injusto consigo mismo por sus malas acciones Y busque después el perdón de Allah, hallara que Allah es indulgente y misericordioso, y quien peque, lo hará en perjuicio propio. Y Allah es omnisciente y sabio. Y quien cometa una falta o peque, y culpe a un inocente de su pecado, cargará con su calumnia y con un pecado flagrante. Y si no fuera por el favor y la misericordia de Allah sobre ti, oh Muhammad, Un grupo de ellos quienes se traicionan a sí mismos te habría desviado de la verdad pero solo se desvían ellos mismos y no podrán perjudicarte en nada y Allah te ha revelado el Corán y la sabiduría y te ha enseñado lo que no sabías el favor que Allah te ha concedido es inmenso la mayoría de las conversaciones privadas no aportan ningún bien a menos que alguien promueva la caridad, una buena acción o la reconciliación entre los hombres. Y a quien así actúe, buscando la complacencia de Allah, le concederemos una gran recompensa. Y a quien contradiga al mensajero y se oponga a él, después de habersele mostrado la verdad y no siga el camino de los creyentes, lo dejaremos que prosiga en el camino que ha tomado y haremos que arde en el infierno y no siga el camino y qué pésimo destino ciertamente allah no perdona que se adoren a otros fuera de él pero perdona el resto de los pecados a quien quiere y quien adore a otros fuera de allah se habrá extraviado lejos de la verdad los idólatras no invocan sino a deidades femeninas en vez de invocarlo a él y no invocan más que al demonio un constante rebelde allah lo expulsó de su misericordia y el demonio juró Seduciré a un grupo determinado de tus siervos. Los extraviaré. Despertaré en ellos falsos deseos y esperanzas. Les ordenaré realizar cortes en las orejas del ganado para marcar los animales destinados a los ídolos como ofrendas, como hacían antes del Islam. Y les mandaré cambiar la creación de Allah. Y quien tome al demonio por protector y aliado, será un claro perdedor. El demonio les hace falsas promesas y despierta en ellos falsas esperanzas. Mas lo que promete el demonio no es sino puro engaño. Esos quienes sigan al demonio morarán en el infierno y no encontrarán la manera de escapar de él. Y haremos que quienes crean y obren con rectitud entren en jardines por los cuales corren ríos y allí vivirán eternamente. La promesa de Allah es cierta. ¿Y quién es más veraz que Allah? La aceptación de la religión y el logro del éxito no depende de sus deseos ni de los deseos de quienes recibieron las escrituras, judíos y cristianos. Quien actúe mal será castigado por ello y no hallará fuera de Allah ningún protector o auxiliador. Y quien obre rectamente, sea hombre o mujer, Y cree en Allah y en lo que ha revelado, entrará al paraíso y no será tratado injustamente en lo más mínimo. ¿Y quién es mejor en la religión que quien somete su voluntad a Allah y realiza buenas acciones sinceramente por su Señor y sigue el monoteísmo puro de Abraham? Y Allah tomó a Abraham como uno de sus siervos más queridos. Y a Allah pertenece todo cuanto existe en los cielos y en la tierra y el conocimiento de Allah abarca todas las cosas Te preguntan oh Muhammad acerca de asuntos legales relacionados con las mujeres Diles Allah les instruye al respecto y acerca de lo que el libro el Corán les revela sobre las jóvenes huérfanas con las que quieren casarse sin darles la parte del mahar y de la herencia que les corresponde y acerca de los niños débiles y oprimidos y les ordena ser justos con los huérfanos. Y todo bien que hagas será del conocimiento de Allah. Y si una mujer teme que su marido pierda interés en ella o la rechace porque ya no se siente atraído por ella, no comete ninguna falta, como tampoco su marido, si ambos llegan a un acuerdo para evitar el divorcio y continuar viviendo juntos a cambio de que ella renuncia a parte de sus derechos. Y el acuerdo es lo mejor a pesar de que el ser humano tiende por naturaleza a quererlo todo y a no ceder nada mas si hacen el bien tratando bien a sus esposas y temen a da evitando ser injustos con ellas sepan que él está bien informado de lo que hacen y los recompensará por ello y jamás podrán ser justos con sus mujeres por igual en lo referente a sus sentimientos aunque lo intenten con todas sus fuerzas no se inclinen demasiado hacia una de ellas descuidando a otra mas si las tratan con equidad en todo aquello que esté en sus manos y temen a ala sepan que entonces ala es indulgente y misericordioso y si ambos se separan finalmente mediante el divorcio ala colmará a cada uno con su favor El favor de Allah es inmenso y él todo lo sabe. Y a Allah pertenece todo cuanto existe en los cielos y en la tierra. Y ciertamente ordenamos a quienes recibieron las escrituras con anterioridad, así como a ustedes, que temieran a Allah obedeciendo sus mandatos y alejándose de lo que les prohíbe. Pero si rechazan la verdad, a él pertenece todo cuanto existe en los cielos y en la tierra. Allah no tiene necesidad de nadie y es digno de toda alabanza. Ya a Allah pertenece todo cuanto existe en los cielos y en la tierra. Y a Allah basta para ocuparse de todos los asuntos de su creación. Si él quisiera, los haría desaparecer. Oh gentes. Y pondría a otros en su lugar. Y a Allah tiene poder para ello. Quien quiera la recompensa de esta vida, Sepa que Allah posee la recompensa de esta vida y de la otra. Y Allah oye y ve todas las cosas. Oh creyentes, sean justos cuando den testimonio por Allah, aunque fuese en su propio perjuicio o el de sus padres y parientes. Tanto sea si aquel en contra de quien dan testimonio, es rico como si es pobre. No intenten favorecerlo por compasión. Pues Allah es su mejor protector en ambos casos No sigan pues sus propios deseos de lo contrario caerían en la injusticia Y si modifican el testimonio o se niegan a darlo Allah está bien informado de lo que hacen Oh creyentes crean en Allah en su mensajero en el libro que le reveló y en los libros que reveló con anterioridad y quien no crea en Alá, en los ángeles, en los libros revelados, en sus mensajeros y en el día de la resurrección, se habrán extraviado lejos de la verdad. Ciertamente, quienes crean y renieguen después de su creencia, vuelvan a creer y a renegar de su fe, y persistan en su rechazo a la verdad hasta que les llegue la muerte, no obtendrán el perdón de Alá ni serán guiados hacia el buen camino y anuncia a los hipócritas oh Muhammad que recibirán un castigo doloroso esos que toman a quienes rechazan la verdad por protectores y aliados en vez de tomar a los creyentes es que esperan conseguir poder honor y gloria cuando todo ello pertenece a Allah y está escrito en su libro el Corán que si escuchan a unos negar las leyes de Allah o burlarse de ellas no deben permanecer en su compañía hasta que cambien de conversación de lo contrario serían como ellos y ciertamente Allah reunirá en el infierno a todos los hipócritas e incrédulos esos que están a la espera de lo que les acontece si obtienen una victoria de parte de Allah dicen para participar del botín y del triunfo ¿Acaso no estábamos con ustedes? Pero si quienes consiguen una victoria son aquellos que rechazan la verdad les dicen ¿Acaso no los ayudamos engañando a los creyentes hasta que pudieron derrotarlos y los protegimos de ellos? Alá juzgará entre ustedes y ellos el día del juicio final y no concederán nunca el triunfo final sobre los creyentes a quienes rechazan la verdad los hipócritas pretenden engañar a alá mostrando la fe y ocultando en su interior la incredulidad pero es alá quien los engaña haciendo que persistan en su extravío hasta el día de la resurrección cuando se levantan para rezar lo hacen con pereza solo para que la gente los vea y apenas glorifican a Alá. Titubean entre los unos, los creyentes, y los otros, quienes rechazan la verdad, sin pertenecer a ninguno de ambos grupos. Y no podrás hallar la manera de guiar a quien Alá extravía por negar la verdad. Oh, creyentes, no tomen a quienes rechazan la verdad por protectores y aliados en vez de a los creyentes. ¿Acaso quieren dar a Allah un claro argumento en contra de ustedes? Los hipócritas estarán en lo más profundo del fuego y no podrán encontrar quién los auxilie, con la excepción de quienes se arrepientan, se enmienden realizando buenas obras, se aferren a Allah y sean sinceros en su fe en Allah, abandonando toda hipocresía, pues esos estarán con los creyentes. Y Allah concederá a los creyentes una gran recompensa. ¿Para qué iba Alá a castigarlos por sus ofensas pasadas, si ahora son agradecidos y creen en Él? Y Alá es agradecido con sus siervos cuando lo obedecen, y conoce todas las cosas. A Alá no le agrada que se hable mal contra alguien en público, excepto si quien lo hace ha sido víctima de una injusticia. Y este manifiesta abiertamente la ofensa recibida e invoca a Alá para que castigue a quien se la ha causado. Y Alá todo lo oye y todo lo sabe. Tanto si hacen una buena acción públicamente o en secreto, como si perdonan una injusticia que hayan sufrido, hallarán su recompensa junto a Alá. Y Alá es benévolo y todopoderoso. Ciertamente quienes no creen en Alá ni en sus mensajeros y pretenden hacer una distinción entre la fe en él y en aquellos y dicen creer en algunos de los mensajeros mientras que rechazan a otros y quieren tomar un camino entre la fe y la incredulidad esos son quienes realmente rechazan la verdad y hemos preparado para ellos un castigo humillante y quienes creen en Alá y en sus mensajeros y no hacen distinción entre ninguno de ellos obtendrán su recompensa y alá es indulgente y misericordioso los judíos te piden que hagas descender sobre ellos un libro del cielo y pidieron a Moisés algo aún más grave pues le dijeron haz que podamos ver a alá con claridad entonces fueron fulminados por un rayo debido a su injusta petición Después adoraron el becerro tras haber presenciado claros milagros, así como pruebas de la unicidad de Allah. Y a pesar de ello, los perdonamos una vez los inocentes cumplieron la orden de Allah de matar a los culpables. Y concedimos a Moisés una clara autoridad y elevamos el monte sobre ellos en señal de amenaza para que cumplieran el pacto que habíamos concertado con ellos y les dijimos: entren a la ciudad postrándose humildemente y les dijimos no violen la ley del sábado y tomamos de ellos un firme compromiso y Alá los expulsó de su misericordia por quebrantar su compromiso por rechazar los milagros y las pruebas de Alá por matar a los profetas sin justificación alguna y por decir al profeta Muhammad nuestros corazones no comprenden tus palabras Es Alá quien los ha sellado porque negaban la verdad, pues sólo creían unos pocos. Y también por rechazar la verdad y decir sobre María una gran calumnia al acusarla de fornicación. Y por decir burlándose, Hemos matado al Mesías Jesús, hijo de María, el profeta de Alá. Pero no lo mataron ni lo crucificaron, sino que se les hizo creer. Y quienes discrepan sobre ello están llenos de dudas. No tienen ninguna certeza y tan solo se apoyan en conjeturas. Pues con toda seguridad no lo mataron. Alá lo ascendió a él en vida. Y Alá es poderoso y sabio. Y quienes escribieron las escrituras creerán en Jesús antes de su muerte, cuando regrese al final de los tiempos y el día de la resurrección testificará contra quienes mintieron acerca de él y decían que era el hijo de Dios o de Alá y a favor de quienes creyeron en él y prohibimos a los judíos muchas de las cosas buenas que antes tenían permitidas por haber sido injustos y haber apartado a muchos del camino de Alá y por aceptar los intereses de la usura cuando se les había prohibido en la Torá y por apropiarse ilegalmente de los bienes ajenos. Y hemos preparado para quienes de ellos rechazan la verdad un doloroso castigo. Sin embargo, aquellos que tienen un conocimiento profundo de entre ellos, así como los creyentes, tanto quienes emigraron como quienes lo acogieron en Medina, creen en lo que te ha sido revelado, oh Muhammad, y en las escrituras que fueron reveladas con anterioridad. Y a quienes realizan el Salat, entregan el asaque, y creen en Alá y en el día de la resurrección, les concederemos una gran recompensa. Y ciertamente, te hemos transmitido el mensaje, oh Muhammad, al igual que hicimos con Noé y con los profetas que lo sucedieron. Y transmitimos el mensaje a Ismael, a Isaac, a Jacob, a las tribus de Israel a Jesús, a Job, a Jonás, a Aarón y a Salomón. Y otorgamos los salmos a David. Y te hemos contado la historia de algunos de los mensajeros que enviamos y de otros no. Y Habá habló a Moisés directamente. Hemos enviado mensajeros como portadores de buenas noticias a quienes lo siguieran y como amonestadores a quienes los desobedecieran para que tras su llegada los hombres no tuvieran ninguna excusa ante Alá por no haber seguido su religión. Y Alá es poderoso y sabio. Y si te desmienten, oh Muhammad, no te preocupes. Alá da fe de que te ha revelado el Corán y de que tú eres su mensajero. Te lo ha revelado con su conocimiento y los ángeles también dan fe de la revelación y Alá basta como testigo. Ciertamente, quienes rechacen la fe y desvíen a los hombres del camino de Alá, se habrán extraviado muy lejos de la verdad. Ciertamente, Alá no perdonará ni guiará hacia el camino de la salvación a quienes rechacen la fe y actúen injustamente, persistiendo en la incredulidad. Sólo los guiará hacia el camino que conduce al infierno, donde permanecerán eternamente perdidos y ello es fácil para Alá. Gentes, les ha llegado el mensajero de Alá con la verdad procedente de su Señor. Crean, pues, en Él. Es mejor para ustedes. Y si no lo hacen, su incredulidad no perjudicará en nada a Alá, pues a Él pertenece todo cuanto existe en los cielos y en la tierra. Y a Alá, es omnisciente y sabio. Cristianos, no exageren en su religión, ni digan sobre Alá salvo la verdad. El Mesías Jesús, hijo de María, no es sino un mensajero de Alá, a quien creó a partir de la palabra "sé", transmitida a María a través del ángel Gabriel, y un soplo de vida creado por él. Creen pues en Alá y en todos sus mensajeros. Y no digan que Alá es parte de la Trinidad. Es mejor para ustedes que abandonen tal idea. Alá es un Dios único, alabado sea. Está muy por encima de tener un hijo. Suyo es todo cuanto existe en los cielos y en la tierra. Y Alá basta para ocuparse de todos los asuntos de su creación. El Mesías no encuentra indigno ser un siervo de Alá como tampoco menosprecian serlo los ángeles allegados a él y todos aquellos que menosprecian adorar a Alá y se muestren altivos serán reunidos para comparecer ante él el día de la resurrección quienes crean y obren rectamente recibirán la recompensa de Alá y él los agraciará todavía más pero quienes desdéñen ser siervos de Alá y se muestren altivos recibirán un castigo doloroso y no hallarán quien los proteja o auxilie fuera de Allah. Gentes, ciertamente han recibido una clara prueba de su Señor, la llegada del profeta Muhammad, y hemos hecho descender sobre ustedes una luz esclarecedora, el Corán. Quienes crean en Allah y se aferren a él, serán admitidos en su misericordia y en su gracia, y él los guiará por el camino recto te piden que dictamines sobre la herencia de quienes mueren sin dejar ni padres ni hijos oh muhammad diles al-ales decreta lo siguiente al respecto si un hombre muere o no tiene hijos ni padres pero tiene una hermana de padre y madre o del mismo padre esta heredará la mitad de lo que deje si la difunta es la hermana y no deja hijos ni padres Su hermano heredará todo. Si el difunto tiene dos hermanas, éstas heredarán dos tercios de lo que deje en herencia. Y en el caso de tener hermanos y hermanas, a cada hermano le corresponderá el doble de lo que reciba una hermana. Así aclara a Allah sus preceptos para que no se extravíen. Y Allah tiene conocimiento sobre todas las cosas.